Un amor foratero, cumplo por un amor foratero Aunque esté lejos de mi lado, yo no me puedo olvidar Zambri linda no me haga sufrir, ay zambita linda, no me haga sufrir, Ni tener que esperar y tener que lamentar mi tormento, y tener que esperar y tener que lamentar mi tormento, con lo que me muera, no me descansar, con lo que me muera, no me descansar, con esta guambrita linda que me ha hecho desesperar. Esta guambrita linda que me ha hecho desesperar Sufro por un amor poratero Por un amor por acero Aunque esté lejos de mi lado Yo no me puedo olvidar Ay, tan vista linda No me hagas sufrir Ay, tan vista linda No me hagas sufrir Y tener que esperar Y tener que lamentar mi tormento Y tener que esperar Y tener que lamentar mi tormento Voor de kerstmis, voor voor de casar, con esta voor de kerstmis, voor desesperar, con voor de kerstmis, voor hecho desesperar.